Encendemos la linterna de Milagro desde la calle. Estamos en Cibeles, en el centro de Madrid, sin luz. Con expósito, la última hora en la linterna. Cope, estar informado. A las doce y media de esta mañana se fue la luz. Qué curiosa la expresión de se fue la luz, ha venido la luz. Y el caso es que toda España se quedó completamente sin electricidad. Ni comercios, ni establecimientos de ningún tipo. Hospitales, emisoras de radio, lugares de emergencia con generadores. El resto, sin luz. Calma y paciencia es como cabe definir una situación como esta a estas horas, bastantes horas después, ojo, del, del desastre. Cinco horas y pico, ¿eh? Yo tengo dos o tres consideraciones que hacer en un momento como este, cuando los helicópteros de la policía y unidades a caballo están tomando el centro de Madrid. Ojito con las redes. El ejemplo de calma, de sosiego, de paciencia que estamos dando los ciudadanos resulta absolutamente sorprendente. Colas de cientos de metros en las paradas de autobús para intentar coger un autobús cuando llegue, que ya de por sí viene completamente cargado. Los metros no funcionan. Los aeropuertos sí, pero ojo, que se suspenden los vuelos con destino a España. Los trenes, por supuesto, tampoco. Así que calma y paciencia. Y ojito a las redes. La cantidad de imbecilidades que están proliferando en las redes sociales, de verdad. Si alguien quiere tener la mente un mínimamente sana con el marrón que tengamos encima, no hagamos caso. El presidente del gobierno ha comparecido hace media hora en el Palacio de la Moncloa. Para no decir absolutamente nada. Yo lo primero que he pensado cuando lo he visto es: ¿será consciente este hombre de que su palabra no vale apenas nada? ¿Alguien recuerda a un presidente del gobierno con tan nula credibilidad? Seguramente no tiene la información, pero si la tiene y te la cuenta, de verdad tampoco te la crees. Mira, lo digo como lo siento, ¿eh? De vez en cuando no nos viene mal que se me entienda. Un sopapo de estos para que aprendamos a valorar algo tan simple, en teoría, como un enchufe, como una bombilla, un grifo, la nevera funcionando y, ¿qué te digo?, tener wifi. En algún momento sabremos y contaremos lo que ha pasado. Hasta entonces, solo te puedo decir que paciencia. Mi opinión personal: un fallo sistémico, sinceramente, demasiado gordo. Para ser una avería, un ciberataque, vete tú a saber cómo y hacia dónde. Lo sabremos, p r o n t o En cualquier caso, sinceramente, no sé qué es peor: si un ataque con nuestras debilidades o un desastre y una avería, lo que demostraría que esto, esto se parece mucho al tercer mundo. Bueno, en cualquier caso, siete horas han pasado ya desde el apagón que ha dejado a toda España y parte de Portugal sin luz. Minutos después de las 12 de la mañana, el servicio dejaba de funcionar y hasta ahora lo que sabemos en concreto es esto: desde Red e l é c t r i c a no han dado ninguna explicación concreta, admiten el colapso absoluto del sistema en toda España, pero no explican el origen del fallo, aunque se ya se va recuperando. Me escribía mi compañero Arturo hace un momento diciendo que en b e n i d o r m a las 6 de la tarde se había restablecido completamente la luz. Pero Sánchez, Como te digo, ha comparecido tras presidir el Consejo de Seguridad Nacional, un Consejo de Seguridad que se repetirá pues, para dentro de un rato. Ha explicado de aquella manera el motivo del apagón.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 Desde Portugal apuntan a que el fallo estaría relacionado con un raro fenómeno atmosférico ocurrido en nuestro país. Sinceramente, me parece un poquito de película. Desde la red eléctrica ni confirman ni desmienten. Aseguran que se está recuperando poco a poco el suministro. El cálculo que hacen es que la electricidad volvería en un periodo de 6 a 10 horas. Se ha empezado a recuperar por el norte. Digamos que ya hay luz País Vasco, Navarra, La Rioja, gran parte de Castilla y León. Como te estaba comentando, en el Levante, en grandes zonas de Andalucía, Extremadura. En este momento, como te digo, sigue pendiente, por ejemplo, la ciudad de Madrid, completamente a oscuras, sin un solo semáforo. Menos mal que la avería se produjo de día. Ojito, si esto sigue así, cuando caiga la noche. En zonas como Barcelona, Castellón, Málaga, Huelva, Jerez o Sevilla, se va recuperando relativa normalidad. Lo confirmaba aquí en COPE el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Bueno, la situación es que está volviendo el suministro eléctrico a algunas zonas concretas de la ciudad que poquito a poco van recuperando ¿eh? el suministro.、Eh, Avenidas, los cruces semafóricos, todo eso parece que en algunas zonas concretas se va recuperando, pero todavía hay zonas de la ciudad donde no hay suministro. Mira, ahora mismo la imagen en esta plaza de Cibeles es filas kilométricas. Mira, hace unos días estábamos en el Vaticano viendo filas similares, solo que ahora están intentando coger un autobús. Las filas de ciudadanos para intentar dirigirse al aeropuerto es sencillamente impresionante. Los autobuses no llegan, pero porque no pueden llegar desde el exterior de la ciudad hasta el centro. Solo las islas Canarias y Baleares se han librado del apagón. Son los únicos territorios en los que la luz no se ha ido por su sistema de abastecimiento. En otras zonas como Andalucía, Madrid o Extremadura se ha activado el nivel 3 de emergencia y de protección civil. Lo ha confirmado el propio Sánchez en su comparecencia. El presidente vuelve a reunir, en teoría, en estos momentos, al Consejo de Seguridad Nacional. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, una nueva reunión extraordinaria encabezada por el presidente vuelve a reunir hasta 10 ministros a esta hora, además del jefe del Estado Mayor de la Defensa, la directora del CNI o la del Departamento de Seguridad Nacional. Pedro Sánchez ha definido el apagón como una fuerte oscilación del sistema eléctrico y ha emplazado a seguir unas recomendaciones. Reduzcamos al mínimo los desplazamientos. Sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. En este contexto, ha adelantado horas críticas para reclamar un uso responsable del móvil. Vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencia 112 solo cuando sea realmente necesario. El Ha asumido la gestión de la emergencia en Madrid, Andalucía y Extremadura, ya que sus presidentes han solicitado el nivel t r en s e estas autonomías. El gabinete continúa evaluando la situación y tomará, en su caso, medidas adicionales. t e digo, Sánchez no descarta ninguna hipótesis. Entre las teorías se baraja o una posible avería, imagínate, a lo bestia, o incluso un ciberataque. De hecho, la unidad de crisis, a través del sistema de. Ciberseguridad del Ministerio del Interior. Bueno, lo que está claro es que este apagón ha generado el caos, sobre todo en el centro de las principales ciudades. Mira, ahora mismo me encuentro paseando tal cual, esto parece la pandemia, por mitad del Paseo del Prado, literalmente por mitad del asfalto. En las aceras, miles de personas, coches de policía en sentido contrario. Es lo más parecido, si no hubiera la multitud a los lados, al caos en la pandemia. Bueno, está claro que el apagón, como te digo, ha generado el caos en la red ferroviaria, por ejemplo. Metros, tranvías, trenes han dejado de funcionar. De hecho, hasta ahora, desde Adif, confirman que es imposible que se recupere la circulación en los trenes de media y larga distancia. Una vez confirmado esto, piden que los que tienen que coger un tren no vayan a las estaciones. Nuestro compañero Gonzalo z a b a y a se encuentra en la puerta de la estación malagueña de Atocha. Gonzalo, ¿cuál es la situación ahora mismo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Desde la estación de Atocha, la verdad, Ángel, esto es un hervidero de gente. ¿eh? Ya cuando bajas el paseo del Prado hacia la estación te encuentras una auténtica procesión de personas caminando. La circulación de los coches es tremendamente lenta. Y, por ejemplo, cuando llegas a la zona de la cuesta de Moyano, no queda un solo hueco sin que haya alguien sentado en el suelo a ras del césped esperando a que se solucione este problema o al menos a recibir algo de información. Ahora mismo, el panorama es muchísima gente, o bien moviéndose con prisa hacia algún autobús que han visto pasar y que creen que pueden encontrar hueco, o gente directamente que está sentada en el suelo o sentada sobre una maleta esperando a que les digan algo, a que les llegue alguna buena noticia. Y es curioso, Ángel, porque a nada que te pares un segundo y escuches, por ejemplo, las conversaciones que tienes alrededor, ves que todo el mundo está hablando de lo mismo. Ves que hay mucha gente que se acerca a la policía, lógicamente, a preguntar, o incluso mucha gente que se nos acerca a nosotros, ¿eh? a preguntarnos si tenemos algo de información, porque vamos camino de las 7 horas de apagón y hay gente aquí que todavía no sabe nada, no sabe qué está pasando.、Eh, desde luego. Lo que no se puede hacer ahora mismo es coger un tren de cualquier tipo. De hecho, yo he intentado entrar en la terminal de Atocha, en, en los andenes, en la zona de los andenes, donde sacas los billetes y la estación está cerrada con un cordón policial que impide el paso. Por lo tanto, ahora, pues lo dicho, mires donde mires, gente esperando. Por ejemplo, Ángel, me acabo de encontrar aquí a, a, a lo que creo que es una familia, ¿verdad? Tienen un acento que no es de aquí y, y les veo cargados de maletas porque venís de Zurich. h la maratón? ¿De correr la maratón? ¿Y a dónde vais? Pues vamos para Cádiz, a ver si podemos. A Rota, Cádiz. Porque, ¿A Porque, e qué hora teníais previsto salir? A las 5 y 37, aunque ya es tarde. ¿O sea, os ha dicho algo desde la compañía? Nada, esperando estamos. ¿Tenéis algún plan? Volvernos, q u e mi pareja es de aquí, de e s t á trabajando en Madrid, y si no, volvernos al piso y, y es lo que tenemos. ¿Y habéis hablado con gente de ahí de Cádiz? ¿Qué os han contado? Ahora mismo nada, estamos en c Pues muchísima suerte, espero que vaya muy bien. Esperemos. Pues este es el panorama Ángel ahora mismo en la, en la estación de Atocha de Madrid. Pero lo cierto es que cuando venía hacia acá también me ha dado tiempo a pasar por el intercambiador de Moncloa. Y es un intercambiador, Ángel, que yo conozco perfectamente y nunca lo había visto con tanta gente. Por lo tanto, la imagen de Atocha yo creo que se está repitiendo en otros muchos intercambiadores de España. La única opción ahora mismo, pues paciencia, porque parece que va para largo. Mira, sin ir más lejos, en la propia parada de la línea Cibeles-Aeropuerto, ahora mismo la cola. Se pierde, o sea, se me pierde mirando hacia Neptuno la cola de gente esperando al autobús. Esto está tomado por la policía municipal y, en sentido contrario, en ocupando el carril en sentido contrario completamente, n t r r a i o o c acaban de pasar unidades de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia. Les puedo asegurar que la situación es, en cuanto a la gente, en cuanto a la población, bastante calma. No hay nadie que yo vea que haya perdido los nervios, la paciencia es infinita. El control de la policía es absoluto, pero ojito, que si esto se prolonga, cuidado que no caiga la noche y que sigamos así, ¿eh? Ojalá. Nos contaba Gonzalo Zavalla la situación en las estaciones de tren. Distinto ha sido en los aeropuertos. La situación ha sido más tranquila, retrasos sí, pero los vuelos han continuado despegando y aterrizando por el momento. Ni qué decir tiene que si la cosa continúa. Aquí no viene nadie. El de Madrid, en el aeropuerto Adolfo Suárez. Madrid Barajas se encuentra Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Pues mira, la imagen ahora mismo en esta terminal 1 de Madrid es la de pasajeros yendo de un lado para otro. Algunos observan desorientados, miran el micrófono azul de la cadena COPE buscando información, incluso se pegan a nosotros, a nuestra posición, para escuchar lo que vamos contando. Otros tantos sentados, tirados en el suelo, porque a pesar de que los vuelos dicen、eh, intentan operar con normalidad, hay una reducción del 30%. Del tráfico aéreo motivado por precauciones de seguridad, dicen las autoridades. Constantemente por megafonía, como estáis escuchando ahora, repiten que el aeropuerto funciona con sistemas eléctricos de contingencia, así que piden calma. Eh, de hecho, hace unos minutos hemos visto, por ejemplo, cómo una farmacia se ha visto obligada a cerrar porque no le funcionaban los servidores. Otros formando colas en los puntos de alquiler de coches, aunque no sirve de mucho porque tampoco hay、eh, disponibilidad, disponibilidad. La gente habla entre ellos. Van pidiendo incluso cambio de efectivo porque no tienen. Claro, las tarjetas no funcionan en este punto para ni comprar comida ni hacer ninguna gestión, así que se van intercambiando efectivo como pueden. Y en los monitores,、eh, donde vemos las salidas y llegadas, el color naranja de los retrasos、eh, va adueñándose de la pantalla. Son cada vez más los vuelos、eh, que llevan retrasos. Por ejemplo, de los próximos 10 que veo ahora mismo en la pantalla que tienen que llegar, 8 de ellos. Lo hacen con retraso y alguno también、eh, está cancelado. Relativa normalidad, pues, en el aeropuerto, pero creo que el principal problema, Álvaro, está en llegar hasta el aeropuerto. Los accesos están complicados por los atascos, la M40 absolutamente colapsada. De hecho, en las rotondas próximas, la policía directamente、sí. echa hacia, hacia el interior de la ciudad. Cada vez es más difícil coger un taxi y eso está impidiendo que muchos viajeros lleguen a tiempo al propio aeropuerto, Álvaro. Sí, y hay que tener en cuenta una cosa, porque hablamos de pasajeros, pero también están teniendo dificultades para llegar la tripulación. Azafatos, pilotos. Y eso quiere decir que eso también está provocando los retrasos.、Eh, te pongo un ejemplo: hablando con aerolíneas, me decían que algunos tripulantes llegaban tarde al aeropuerto. Pero iban haciendo ajustes, cambios con quienes llegaban antes de sus vuelos, otros、eh, pilotos, para reordenar fichas y que puedan salir de forma ordenada los aviones、eh, hasta aquí. Porque la logística de llegar a este aeropuerto de Madrid-Barajas es un caos.、Eh, de ahí que la DGT recomienda evitar los desplazamientos. La imagen, por ejemplo, en una de las principales calles de Madrid para coger la M30 y, y poder llegar hasta este punto. Eh, la calle O'Donnell estaba a reventar, buses、eh, sin pasar, gente con carteles suplicando autostop, carteles de por favor aeropuerto, incluso algunos、eh, ofreciendo e u r o s para llegar a, a este punto. Y precisamente una de esas personas con las que hemos、eh, podido hablar. Se llama Susana y ella sí que ha tenido la suerte de llegar. Llevaba ya tres horas esperando en la, en la parada del autobús. El autobús del aeropuerto jamás pasó. La, la fila está larguísima. Mucha gente estaba tratando de hacer autostop y, pues, muy, muy pocos coches se detuvieron. Yo tuve la fortuna de que alguien me quiso ayudar y, pues, me trajeron al aeropuerto. Espero alcanzar mi vuelo todavía, pero no, un caos la ciudad. Y luego, una imagen surrealista, porque una vez ya te metes en autopista, en nacionales, M30s y demás eh, rondas eh, que rodean las, las ciudades, en este caso la de Madrid, ves a gente caminando por el Arcén. q u Eso, e por favor, también es otra de las recomendaciones de las autoridades, evitar esos desplazamientos por el Arcén, porque los coches siguen pasando a altas velocidades y, evidentemente,、eh, se tiene que、eh, mirar por esa seguridad también. Yo, de hecho, Ángel, te soy sincero: para venir hasta aquí he venido en m o t o Eh, un trayecto de una media hora lo he hecho en 13 minutos, 14, un, perdón, un trayecto de 13 minutos lo he hecho en una media hora, pero porque voy en moto, porque llegar en coche hasta aquí es prácticamente imposible. Y eso en cuanto a los, a los que llegan aquí, los que salen, más de lo mismo. Las colas para el autobús es imposible, ya desiste la gente que quiere、eh, subirse a un taxi, así que. Se arma la gente de paciencia, algunos hacen cola, otros esperan dentro, porque claro, también hay gente mayor en este、claro. punto de la terminal y, y cuesta de que, de que esto vaya fluyendo. Bueno, pues seguiremos informando. Gracias, Álvaro. A ti, la vida sigue. Nos vamos a los deportes. Expósito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. c o p e estar informado. Escuchaba esta mañana a n g e l i t o desde el Torneo de Tenis de Madrid. La verdad es que en la movida allí con miles y miles de personas. Ha tenido que ser espectacular, pero en fin, no sé cómo lo habéis visto, Alama. Buenas tardes. Bueno, e s p ó s i t o yo te cuento que todo lo que ocurre en el deporte, vamos, son anécdotas comparado con lo que tú estás comentando a todos los oyentes de la radio. Pero es verdad que el Open t e n i s de Madrid se ha suspendido y se ha suspendido con algunas cosas curiosas. Por ejemplo, en la pista 2 estaba jugando un partido, se va la luz y la cámara Spider, la que da los planos cenitales, se queda colgada arriba. Es decir, cuando querías hacer cualquier tipo de globo, no podía pasar la bola. Por tanto, toda la jornada suspendida. Ahora mismo estaba previsto en una hora y 15 minutos. 15 minutos, es decir, a las 8 y media en Almería, que se jugara el último partido de la jornada de segunda división entre la Almería y el Racing. Lo que te voy a contar te va a dar la risa. Los de la Almería, por supuesto que están para jugar. Los del Racing, por supuesto que están para jugar. El árbitro también está para jugar. Pero están intentando localizar al juez único de competición para que dé el ok. Para que ese partido se pueda disputar. ¿Qué pasa? Que como no hay comunicaciones con Madrid, no localizan al juez único y no saben si juegan o no juegan. Mañana el Madrid Baloncesto juega partido de la Euroliga. Tiene que venir el o l y m p i a c o s de Grecia. Ahora mismo el o l y m p i a c o s mantiene su planning de viaje, ahora mismo, pero no sabemos si va a continuar ese planning de viaje o va a ser alterado por lo que pueda ocurrir en Madrid-Barajas. Y el Inter de Milán, que tiene que viajar a Barcelona el próximo miércoles, el Inter ha dicho que para el miércoles esto está solucionado. Pero como te digo, te voy contando cosas y nuestra preocupación es Juanma Castaño. Llegará el partidazo de la COPE, Juanma que vive en Las Rozas. ¡Juanma, ha vuelto la luz a Las Rozas! No, a las Rozas no lo sé, yo es que estoy en m a j a d a h o n d a Ah, Majadón, pero ya eres más rico y Majadón es más cerca. Sí hay luz, sí hay luz. Hay luz. Venga, ha llegado hay... a las 7 de la tarde y 3 minutos. Aquí ha habido mucho caos, sobre todo en la zona que estaba rodeando el Hospital Universitario Puerta de Hierro y toda la zona comercial de, del、eh, Polígono El Carralero, pero ahora se está empezando a recuperar un poco la normalidad en, en las casas. Pero no sé cómo está la situación、eh, en las carreteras M50 y todos los accesos a Madrid desde aquí. Bueno, pues la radio Expósito, evidentemente, que no lo va a contar todo. A partir de las once y media estamos preparados los de Deportes, como a las ocho y media, para lo que necesiten nuestros oyentes. Y, por supuesto, a tus órdenes. Bueno, en cualquier caso, si antes comentábamos que se iba recuperando por el norte de España, por el levante, por el sur, hombre, que haya luz en el sur de Madrid o en Majadahonda. Oye, buena señal, parece que la cosa se normaliza. Poco a poco. Paciencia, anda, que p e d i r yo paciencia. Manda, manda, manda. Gracias, Lama. ¡Hasta luego!、Ahora. Expósito. La linterna. Cope. Estar informado.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 Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes? Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse. Y en b e l l o Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en b e l l o e s Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.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 Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juan Macastaño. Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues, no permita que se les vean los médicos los de la los selección. Los, Solo claro, eso. Es, de lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope. Expósito. La linterna. Hemos escuchado a nuestros compañeros cómo está la situación en las estaciones de tren, en los aeropuertos. Claro, una de las grandes preguntas desde, desde última hora de la mañana: ¿qué está pasando? ¿Cómo se gestiona esta crisis en centros fundamentales como hospitales? Iván Alonso. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, el presidente del gobierno hace poco ha confirmado que precisamente esos centros hospitalarios no han sufrido ninguna incidencia. Los generadores eléctricos propios de cada centro se han activado, han funcionado y, de hecho, mantienen sus actividades básicas. Quirófanos, UCIs, urgencias siguen funcionando sin ningún problema y no se han registrado incidencias graves en la sanidad española, al menos que conozcamos. Y otro de los puntos críticos, Ángel, que preocupa, que preocupaba, son las centrales nucleares. Se encuentran en situación de prealerta de. De emergencia desde esta mañana, porque los reactores que estaban en funcionamiento han tenido, claro, que parar. Lo han hecho automáticamente al no haber suministro. Eso sí, las condiciones confirman desde el Consejo de Seguridad Nacional son seguras y aseguran que tampoco se ha producido ningún tipo de incidente en ellas. Durante estas horas de apagón, los servicios de emergencia han trabajado sin descanso para poder atender a las miles de llamadas que se han recibido desde el 112, sobre todo relacionadas con la evacuación de las personas atrapadas en el metro y el tren. O en los ascensores, imagínate atrapado horas y horas en un ascensor de un edificio público, privado. Adrián Gil, buenas tardes. ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Sí, trabajo muy intenso para los servicios de emergencia de todo el país porque desde que se inició el apagón han sido muchas las intervenciones que se han realizado. Por ejemplo, en Madrid, SAMUR ha atendido 167 intervenciones por patologías respiratorias, crisis de ansiedad, mientras que los bomberos han rescatado a cerca de 300 personas que se habían quedado atrapadas en los ascensores. En Bilbao, por ejemplo, COPE ha sido testigo de una de estas intervenciones. ahora, p r o ¿No? si no, no, a menos ahora, al menos ahora que está transportadora. Está l i a es? Las emergencias de todo el país han doblado turnos en los servicios municipales, se han abastecido de combustible a los centros más críticos y se está actuando en los centros de día y de mayores. Es el momento en el que varios guardias civiles ayudaban a subir a una señora en silla de ruedas hasta su vivienda en un sexto piso en Zaragoza. En las grandes ciudades, los semáforos no han funcionado durante gran parte del día. Se han desplegado agentes de movilidad para regular un tráfico realmente católico. El apagón, como te decía, también ha afectado a Portugal de forma generalizada. Nuestros vecinos recuperan también paulatinamente la electricidad. Poco a poco creen que el origen de este corte. Está en España, tampoco hay que ser demasiado ingeniero para saber eso. Necane Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. E-Redes, que es el principal operador del sistema de distribución en Portugal, no se atreve a dar plazos, solo advierten de que puede prolongarse varias horas. Empiezan a tener luz en algunas zonas, pero eso sí, el servicio es muy limitado. El problema, apuntan, proviene de la red de muy alta tensión aquí en España. De hecho, el primer ministro portugués, Luis Montenegro, ha asegurado que el origen está en nuestro país y que no hay indicios de que se trate de un ciberataque. Sabemos que el origen no tuvo lugar en Portugal y desde primera hora el gobierno ha estado haciendo seguimiento con todas las autoridades nacionales e internacionales de esta situación. Este apagón, este corte de luz fue completamente inesperado. Montenegro, que está en contacto directo con Pedro Sánchez para intercambiar información sobre lo ocurrido, el gobierno portugués ha ordenado cerrar las tiendas y se recomienda a los pasajeros no acudir al aeropuerto, ya que se han suspendido la mayoría de los vuelos. Seguimos, hemos encendido la linterna en el centro de Madrid. Cientos, miles de personas caminando por el, los laterales del Paseo de la Castellana, de la calle Alcalá. Está cortado el tráfico rodado para evitar, seguramente, problemas de orden público, problemas de seguridad. Autobuses y a cuenta gotas alguna moto. Es imposible entrar en el centro de Madrid. La policía tiene todo completamente acordonado. Incluso se ven ya como algunos vehículos de la UME. Van en sentido contrario, como dirección estación de Atocha. En fin, la situación sigue siendo caótica. Como nos contaba Juanma Castaño, en algunas localidades alrededor de Madrid, como Majalonda, ya habrían recuperado la electricidad. Veremos cómo evoluciona este día. No lo queríamos perder. Mucha atención, que si tienes moto, esto te va a interesar. Oye, porque seas、si、i de scooter, de moto de carretera, de trail o de naked, línea directa asegura todo tipo de motos. Que sí, todo tipo de motos. Y es que además, hoy no nos hubiera venido mal. Y es que además, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en línea directa.com. Y ahora, a seguir con la información. Sigue Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com barra la linterna y en Instagram, expósito guión bajo cope. En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.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 Si el bricolaje para ti es un planazo, este es tu momento. e l Leroy Merlin tienes hasta un 35% de descuento hasta el 28 de abril para hacer las mejoras que quieras. Aprovecha los últimos días. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Soloptical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.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 En tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Corre, se acaban las plazas, es gratis. Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation. Una mirada inteligente a la actualidad. Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco. Es la mirada de Jorge Bustos. Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados. Y si tienen que llegar, llegarán las condenas. Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía c o p e n e De lunes a viernes desde la una. Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias. Expósito. La linterna. Cope. Estar informado. Llevamos 30 minutos con la linterna encendida, contando el desastre de este lunes, marcado por el apagón eléctrico en toda España. Se dice pronto, ¿eh? Hay varias claves. La primera, la última, ahora es que el suministro eléctrico vuelve a áreas de todas las comunidades autónomas, ya poco a poco, según datos de red eléctrica. En el caso de Madrid, hay servicio en algunas localidades a las afueras, por ejemplo, Maja la Honda. En Barcelona, los grandes hospitales han recuperado la luz y funcionaría con normalidad. <coughs> Perdón. Segunda clave. El Consejo de Seguridad Nacional está reunido. A esta hora, para analizar las consecuencias del apagón masivo que nos afecta desde mediodía y para tomar las medidas que sean necesarias. Pedro Sánchez, no te lo vas a creer, no ha dicho nada. No descarta ninguna hipótesis. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual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 ¿Se ha d o c u e s t a este hombre que diga lo que diga, no tiene ninguna credibilidad? Te estás escuchando maquillado como una puerta, el que pueda verle en la tele, claro, porque la mayoría de la gente no puede verle en la tele. Lo primero que piensas es: ¿me la está clavando otra vez? Es impresionante la sensación, ¿eh? En fin. Tercera clave: Adif mantendrá abiertas 10 estaciones españolas para quedarse a dormir, literalmente allí, por lo menos a cubierto. Son. Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga. Se facilitarán los servicios para aquellas personas que tengan que coger un tren o no tienen otro lugar donde hacer noche. Cuarta, en Francia. En la zona más próxima al País Vasco, frontera, también han sufrido breves apagones en los pueblos conectados a la red española. Allí la red de transporte de electricidad ha desmentido el bulo que apunta a que el origen sería un incendio en Francia. Insisto, No hagamos ni puñetero caso a las redes. Asunción Serena, buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes. El operador de transmisión eléctrica francés ha emitido un comunicado indicando que la interconexión entre Francia y España se cortó a las 12.38 para evitar tensiones en la red francesa. Esto ocasionó que se cortara el suministro en algunos puntos del País Vasco francés, pero solo duraron unos minutos y la corriente quedó restablecida rápidamente. Clotilde Le v i l l n miembro del directorio, ha indicado que no tienen ninguna información sobre el origen del apagón. Français, la red francesa está hoy destinada a ayudar a la red española para poder realimentarla. No tengo ninguna información que permite identificar el origen de e s t e grave avería que afecta a España y Portugal. La compañía ha desmentido en X que haya habido ningún incendio entre Perpiñán y Narbona. Dicen que las informaciones que han circulado al respecto son falsas. A primera hora de la tarde habían movilizado sus equipos para prestar asistencia a España y habían restablecido 700 megavatios del consumo español. Y están en condiciones de aumentar su asistencia hasta 1.400 en cuanto la red española sea técnicamente capaz de soportarlo. Gracias, Asun. En un día caótico. Sin electricidad en toda España se d i c e pronto. Parece que vamos recuperando poquito a poco la normalidad. Pilar García de la Granja, la vida sigue. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. ¿Qué se supone q u é ha pasado? Que sepamos y qué dicen los expertos. Bueno, pues mire, hay varias teorías, aunque nadie sabe exactamente qué es lo que ha pasado. Y el presidente del gobierno, tú lo decías, no lo ha aclarado seis horas después del histórico apagón en su comparecencia. Lo que nos cuentan algunos operadores eléctricos, Ángel, grandes empresas, es que se ha producido lo que ellos denominan un episodio inédito de cero tensión. ¿Y esto qué es? Bueno, pues cero tensión es que se desconectan todos los grupos de generación eléctrica del país. Y no se sabe aún la razón. No se sabe la razón. Veremos si ha sido por un accidente o no sé qué es peor, si por un, algún tipo de ataque. Si hubiera sido por un ataque, pues oye, la vulnerabilidad, la reacción. Si hubiera sido por un accidente o por un desastre en la, en la instalación. Ojito, ¿eh? No, o, sé, no sé qué es peor. O por falta de inversión en, claro, en claro, las redes, claro, claro, claro, ¿no? Claro. Aquí, Red Eléctrica de España, Redella, es el operador y es quien tiene que dar、Imagínate. las explicaciones de lo que ha podido suceder. Decíamos, Pilar, que la luz vuelve poco a poco por zonas. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues mira, los expertos explican que es necesario equilibrar el regreso de la potencia a las diferentes redes eléctricas. ¿Esto qué es? La de alta tensión, la de media tensión y la de baja tensión, la que llega a nuestros hogares. Y también hacerlo con la seguridad de que el servicio no se vuelve a caer por la alta demanda. Fíjate, pese a quedarse España sin luz, la bolsa, por ejemplo, hoy sí que ha mantenido la negociación, ha subido ligeramente, un 0,7%. Ahora volver al debate. Yo le he pensado esta mañana a las 12 y media cuando se ha ido y p e s a d o Dios mío, nos quedamos sin suministro. El debate de las nucleares. Claro, normal. Ahora nos damos cuenta, Ángel, de lo que significa la electrificación total y la dependencia de toda nuestra vida de la electricidad. Es un riesgo no tener garantizado el suministro de forma segura y asequible, es decir, que se pueda pagar y que además esté garantizada. Hoy no podíamos echar gasolina en los coches porque no funcionaban los surtidores, pero los eléctricos tampoco se han recargado ni siquiera los móviles. Hay que ser conscientes, Ángel, de lo frágiles que somos y de que nada está garantizado. Pilar, r e c o m e n d o Imagino que de puro sentido común, ¿cuáles? Todas ellas. Intentar apagar todos los electrodomésticos de la casa hasta que llegue la luz a tu zona. Tener siempre dinero en metálico, velas y un transistor, una radio de pilas, porque Ángel, la radio nunca falla. Esa es otra derivada muy interesante, ¿eh? Bueno, si、supieres. Al final, un transistor de pilas ha mantenido a toda España informada cuando no teníamos televisión ni internet. Oye. La radio de t o d a、si、l a v i d a qué b o n i t o Si s u p i e r a s lo que me ha pasado después de dos horas en el coche, he tenido que a p a r c、sí, a r en José a b a s c a d o ¿Qué he oído? Lo de los portales. Los portales, <risa> bueno, y en los hoteles. Los porteros de los hoteles con la radio de pilas con el transistor explicándole a los turistas lo que estaba pasando en España. Ha sido una imagen brutal.、Pues、bueno, oye, la radio, la magia de la radio. Por supuesto. Hasta ahora, nuestro profe Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo y hoy, hoy aplicada a la más rabiosa actualidad. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Oye, a mí me ha impresionado, y que lo diga yo también tiene, tiene su valor, la paciencia, el orden y el comportamiento cívico de la gente en el centro de Madrid completamente caótico. Ha sido absolutamente ejemplar. Y una vez más, porque llevamos ya una larga tradición, lo vimos muy claramente con la pandemia, el cómo los civiles se comportan de manera modélica. Yo me he pasado toda la tarde andando, porque no hay manera de, de moverse por Madrid de manera responsable que no sea andando prácticamente. Y verdaderamente era emocionante ver cómo la gente, por ejemplo, en las colas de autobús, se mantenía y cuidaba en ese orden. Y sospecho que había gente con muchísima prisa para ir a casa, a lo mejor a cuidar de personas dependientes o para ver a los suyos. En los supermercados, Supermercados. Me he encontrado también colas perfectamente ordenadas y la gente salía casi cuidándose unos a otros. He pasado también por un colegio, por mi colegio, que vivo al lado del Joaquín Costa, y veía las pacientes explicaciones que daban los profesores a los padres para que no se llevaran a sus hijos, para mantener digamos, esa cordura y que los niños estuvieran dentro de las aulas. Y como digo, todo el mundo se está comportando de una manera absolutamente modélica. ¿Y qué decir de la policía, de los bomberos y de todos esos asistentes civiles que están manteniendo la calma? En una circunstancia que no solo es excepcional, sino que nos ha mantenido con mucha tensión por el grado de incertidumbre. Es que no sabemos qué está pasando. Y con una enorme suerte que ha ocurrido de día. Bueno, y con este tiempo, p o y, y a media mañana, que si no, imagínate, ¿no? Pero en fin. Oye, otra cosa que me hace pensar, Diego, es. ¿Qué importante es un enchufe? ¿Qué importante es que la nevera enfríe? e sal, q u e salga agua del grifo? Y no te digo ya si tienes wifi, ¿verdad? Bueno, es que esto también lo que nos está enseñando es un extra... bofetón. De realidad, porque lo que tenemos la sensación de que esto es excepcional, pero lo verdaderamente excepcional es que todo funcione. Es decir, que vivir en esta vida desnuda, desasistidos de electricidad, en el fondo debería ser, no voy a decir mucho más normal, pero sí es el estado en el que ha vivido la humanidad durante muchísimos siglos. Y lo que sí pienso es que nos hemos expuesto a una vulnerabilidad y a una dependencia de la electricidad brutal. Yo estaba trabajando, naturalmente, esta mañana y bueno, tenía. Trabajando lo que hagas tú habitualmente. Lo que hacemos、doctor. los sí, profesores sí. de filosofía. Y tenía, claro, delante de mi ordenador, que se había convertido en un instrumento prácticamente inservible, y levantaba la mirada y tenía delante mi biblioteca con todos esos libros. Había un ministro de universidad reciente que ya no había que estudiar, ni trabajar la memoria, ni los contenidos, porque todo está en Internet. Sí, sí, pero esas cosas hay que decir que la decía Castells. Efectivamente, fue Castells.、Claro. <risa> Profe, gracias. Un abrazo, chao. Expósito. La linterna. Cope, estar informado. En un día caótico, nos damos una vuelta por distintas emisoras de Cope por toda España, que por suerte ya pueden transmitir y seguramente hasta y a tienen luz en la redacción. ¡Qué suerte! Empezamos por Barcelona. Yolanda Bernal, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues eso, ¿tenéis luz? Yo es que estoy en casa porque no he podido llegar a la emisora. Bueno, o sea, pues mira, que... ¿y tus colegas qué? Yo en casa sí, tengo luz. Qué bien, oye, qué bien. Buena <risa> señal. Soy una、mucho. privilegiada. Me alegro mucho. Me、eh... d a mucha envidia, pero me alegro mucho. Pues mira, te cuento, a esta hora, según los últimos datos que tenemos, que son de las seis y media, puede que haya alguna pequeña variación, pero vamos, sí que te puedo decir que el 26% de Cataluña ya ha recuperado la luz. Se está priorizando ahora mismo el rescate de personas que todavía pueda haber atrapadas en ascensores, también en algunos trenes, al menos que sepamos tres de rodalías, de cercanías y ocho de alta velocidad, Madrid-Barcelona. Y como está pasando、eh, en el resto de ciudades,、pues、el principal problema ahora mismo es la movilidad, poder volver a casa. Ha mejorado un poco la situación en el transporte público, en el metro. Se ha restablecido parcialmente el servicio de dos líneas, la 1 y la 5, insisto, parcialmente, y completamente ya el servicio en las líneas 9 y 10 norte. También se ha recuperado parcialmente el servicio en algunas líneas de tranvía. Lo que no se va a restablecer hoy es el servicio de cercanías y de ferrocarriles de la Generalitat, lo ha confirmado la, la consejera de Interior, y esto, Ángel, sí que es un verdadero problema porque hay. Muchísima gente que depende del tren y que no tiene otra manera de volver a casa. Y en algunos casos siguen en sus puestos de trabajo porque no tienen dónde ir. Se van a reforzar las líneas de autobús, pero vaya, va a ser muy complicado. Puedan absorber pues, a toda esta gente que está atrapada、uh, sin opciones. La estación de s a n s va a estar abierta durante toda la noche para facilitar las cosas pues, a quienes no tengan alternativa. También el Ayuntamiento de Barcelona está trabajando para habilitar、eh, pues, espacios para reubicar a personas que tengan que pasar la noche en la ciudad. También en otros puntos de, de Cataluña se está haciendo lo mismo. Y en las carreteras, hasta ahora, pues muchos problemas también. Las rondas colapsadas y hasta 50 kilómetros de. Retenciones en el entorno viario de, de Barcelona. No es una opción ni fácil ni rápida la del coche, pero ahora mismo, Ángel, es prácticamente la única manera de entrar o salir de, claro, de Barcelona. Algo parecido pasa en Madrid.、Claro. Gracias, Yolanda. Hasta luego. luego. hablamos. Chao, chao. Mira, me llegaron un par de mensajes. Juanma Castaño me escribe desde Majada h Onda, lo ha comentado con el a m a hace un momento. Ha vuelto la luz completamente. A Majada h Onda, recordemos, zona. Nor oeste de Madrid. Y describe, un buen amigo mío de la Armada me dice que en el puerto de Santa María, en Cádiz, ya han recobrado luz y teléfono, pero que en Asturias, donde tiene parte de la familia, allí siguen colgados. Allí, por lo menos en esa zona, siguen sin luz. La cosa se reparte por distintos puntos. Nos vamos hasta La Rioja, a l l í está el compañero Manu Pérez. ¿Qué tal Manu? Buenas tardes. Muy buenas tardes,、Ángel. Minuto y resultado, ¿cómo está la cosa allí? Pues、eh, buenas noticias. Desde hace aproximadamente dos horas, a eso de las seis menos cuarto,、eh, veíamos cómo algunos semáforos volvían a funcionar. Algunos establecimientos, no todos, aquí en l o r o ñ o también volvían a tener luz. Es verdad que, como te digo, no es una vuelta completa. Hay electricidad en la capital, en l o r o ñ o en Arnedo, Aro, Nájera, Santo Domingo y Calahorra. Hay avances progresivos que los vamos viendo, como te cuento, a través de la circulación del tráfico y del comercio. La línea telefónica、eh, todavía falla a veces. Y algo que ha producido este Apagón es、eh, bueno, que la actividad productiva en La Rioja ha quedado prácticamente paralizada. Dicha actividad en los sectores industriales, comerciales y de servicios ha quedado interrumpida. Desde la Federación de Empresas de Aquí de La Rioja se ha reconocido que la situación en los polígonos industriales de la región es de gran preocupación、eh, incertidumbre. Y muchas compañías se enfrentan ahora a pérdidas económicas por esa imposibilidad ¿no? de seguir produciendo. En cuanto al Hospital de Loroño, el San Pedro ha activado sus generadores de emergencia. No ha ha b i d o ningún problema, ha permitido esa normalidad relativa y se ha solicitado también la incorporación inmediata de todos los efectivos disponibles de policía local y bomberos para reforzar esa respuesta ante las múltiples、eh, contingencias ¿no? que se han generado en diferentes puntos de la región. Te cuento también: el Centro de Coordinación de Emergencias Operativas, el CECOB, ha recomendado activar el nivel dos, y esa activación que se ha producido del Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja, el Platecar, supone que la gestión de la emergencia pasa a ser dirigida. a h o r a desde el gobierno regional. Seguimos, Ángel, muy pendientes, o b r e todo de esas localidades que por el momento siguen sin luz, pero parece que poco a poco se va ir restableciendo, se v a ir, bueno, recuperando esa normalidad en La Rioja. Bueno, pues esto sí que se llama retransmitir en directo la recuperación del desastre. <risa> Hemos empezado en Barcelona y ahora en La Rioja también, más o menos buen rollito. Manu,、chao. gracias. A ti, Ángel. Chao, chao. De Barcelona a La Rioja. Nos vamos a Valencia. Santi Pacheco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Oye, me escribía nuestro compañero Arturo de Copa y Venidor diciendo que en Venidor ya había luz, habían recuperado normalidad. En el resto, Valencia y Ciudad, por ejemplo, ¿qué? Pues mira, te cuento,、eh, aquí en la emisora hace unos tres cuartos de hora que la hemos recuperado. Bien. Pero he logrado contactar llamando a casa hace un ratito. Vivo más o menos a diez minutos, o sea que tampoco es tanto. Y siguen allí sin luz. El, en la Comunidad Valenciana, el Centro de Emergencias ha establecido situación 1, Plan Territorial de Emergencias. Como en el resto de España, pues lógicamente han caído prácticamente todos los servicios esenciales. Hablamos de las redes, semáforos, de Internet, de las redes de telefonías, sensores, trenes de cercanías, larga distancia, metro, tranvía, etcétera, etcétera. La Estación Joaquín Sorolla. Que es desde donde parte la alta velocidad, es una de las que esta noche va a permanecer abierta para dar cobijo a los pasajeros que no han podido viajar. Más tranquila anda la cosa en los aeropuertos valencianos, operan con normalidad gracias a los grupos electrógenos propios. Para desplazamientos por carretera, hoy aquí, en Valencia Capital y en muchas localidades valencianas, es festivo. Estamos celebrando al patrón de la comunidad. Y se ruega encarecidamente que aquellos que lo han podido disfrutar en segundas residencias, que se hayan acercado, por ejemplo, a la playa, pues que retrasen al máximo el retorno de este puente para que dé tiempo a que vuelva la luz completamente y que los semáforos recuperen su funcionamiento. Punto especialmente delicado, sensible: la central nuclear de Cofrentes. Nos cuentan que hay reserva de combustible para aguantar, en el peor de los casos, hasta siete días sin mayores problemas. Los consorcios de bomberos de las tres provincias valencianas indican que los avisos por rescates en ascensores se sitúan entre los 150 y 200. Ya estaría todo el mundo fuera de esos ascensores. Hay viviendas que también se han quedado sin agua, en este caso, edificios más altos, por culpa de que las bombas de presión、pues、han dejado de funcionar. En los hospitales importantes se ha bajado la actividad al mínimo imprescindible, funcionan con generadores y. Se ha activado la Unidad Militar de Emergencias precisamente con esa misión, con la misión de garantizar que a ningún hospital valenciano se pueda quedar sin combustible. Y un ruego desde Sanidad: los pacientes con oxigenoterapia o con diálisis domiciliaria, los que lo requieran, Que no duden en acudir a urgencias hospitalarias. Y una última cosa. Esta tarde estaba previsto que en Valencia Capital tuviéramos dos actos multitudinarios. Lo primero, la procesión de San Vicente. Te he dicho que estamos en festivo. Se ha anulado. Y lo segundo, había una gran manifestación contra el presidente Mazón, prevista por todo el tema de la Dana, para esta tarde. Mañana cumplimos seis meses de la riada. Y lo dicho, esta tarde había convocada la séptima manifestación contra el presidente pidiendo su dimisión. Las autoridades la han suspendido porque ya había suficiente caos sin necesidad de tener que cortar todo el centro de Valencia, así que ya habrá tiempo para protestar. Pues ya habrá tiempo. Lo primero es lo primero, di que sí. Gracias, Santi. Venga, Ángel. Hemos empezado en Barcelona, La Rioja, Valencia. Nos vamos hasta Zaragoza, compañera Ana Abad. Buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes. Allí, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues poco a poco empezamos a recuperar la normalidad. A primera hora de la tarde ha empezado a llegar la luz a los barrios que están más al norte de Zaragoza, al centro de la ciudad, que es donde me encuentro. Ha llegado por calles, por zonas.、Eh, a eso de las 7, 7 menos cuarto, ya hemos empezado a ver los semáforos de nuevo lucir.、Eh, y en los barrios del sur es donde está costando más que llegue la luz con total normalidad. Poco a poco se irá recuperando, pero todavía vemos bastantes afecciones. En las calles. Por ejemplo, el tranvía sigue sin funcionar con normalidad y cuando lo haga, lo hará en dos tramos.、Eh, tenemos una línea bastante larga que cruza la ciudad de norte a sur. Es el medio de transporte de miles de zaragozanos cada día, pero no se va a poder recuperar por completo su trazado, sino que tendrá que dividirse en dos tramos para dosificar un poquito así la energía. Y donde ya estoy viendo a esta hora mucha más gente es en los autobuses, que ya sí que van recuperando la normalidad. Gracias, Ana. Nos damos un garbeo por Andalucía. Allí, como te decía, en zonas como el puerto de Santa María ya habían r recuperado la normalidad. Al parecer, en otras provincias también. En Sevilla, Yolanda g u i r a d o Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, Ángel. Bueno, pues sí, aquí en Sevilla también hay sitios sin luz todavía. Es cierto que poco a poco se va recuperando la normalidad. Un equipo de Copia Andalucía, hemos salido a la calle, bueno, hemos estado todo el día en la calle tomando el pulso a la ciudad. Y hay que decir que la diferencia a medida que han ido pasando las horas ha sido abismal. Es verdad que, por ejemplo, a mediodía, las calles, calles del centro de Sevilla, que siempre están abarrotadas de gente, eran calles totalmente fantasmas, con bares cerrados. Las tiendas, las poquitas tiendas que había abiertas, no tenían luz. Y ahora, hace unos minutos que hemos estado en la calle, bueno, la cosa ha cambiado por completo. Es verdad que han empezado a abrir supermercados, bares, restaurantes. Y nosotros hemos estado en uno de los pocos bares que no ha cerrado en el centro de Sevilla, es Flores Gourmet. Bueno, pues a l Álvaro, Su dueño nos ha contado cómo se han apañado, han tirado de imaginación. Vamos a escucharlo. ¿Seguís un poco a medio gas o.?、Eh, no, estamos intentando poner en pie toda la problemática que nos ha originado no tener frío, no tener capacidad para calentar, ni para enfriar, ni para,、mm. ni para cobrar, ni bueno, y hemos tirado para adelante como hemos podido a la antigua con la tiza, en la, pizarra, en la, en la barra, con el boli. Claro, había que trabajar, Ángel, había que trabajar pues, sin nuevas tecnologías, sin internet, sin wifi. Cuando nosotros hemos llegado a l b a r estaban preparándolo todo para esta noche, porque ya están pensando en que si poco a poco se va recuperando la normalidad, ellos también van a poder hacerlo. Claro, ahora lo que estás haciendo es volver otra vez a informatizar todo, a pasar hecho, todos los pasar, gastos. Volver a meter todas las comandas, volver a meterlo todo, volver a meter todas las comandas. Y bueno, intentar ordenar, limpiar, que, no, que, que ha sido un poco un caos. Durante 4 o 5 horas.、Uh -huh. ¿Se y, ha puesto algo malo?、Eh, seguramente sí, hay alguna cosa, pero vamos, poco, pero algo sí, pero no hemos todavía contabilizado、uh -huh. ni no nos ha dado lugar. Le preguntábamos a, a este dueño del bar, le decíamos, bueno, ¿cómo han ido pagando? Porque es verdad que ya estamos todos acostumbrados n ¿no? a pagar con tarjeta, a pagar con transferencia, con Vizum y tal. Y nos decía, bueno, pues en efectivo. Y el que no, pues le pedíamos el DNI y luego ha venido y nos ha pagado. Es decir, que han tenido que tirar un poco, bueno, pues de, de lo que tenían, de esos poquitos recursos que tenían. No podemos olvidar, además, Ángel, que aquí, por ejemplo, en Sevilla ya estamos prácticamente en verano, estamos en 28-29 grados. Y claro, hay un producto que rápidamente se pone malo. Estamos hablando de los helados. Las heladerías han tenido que cerrar. No había. a i r acondicionado, no había cámaras y hemos estado hablando con algunas de ellas. Y es cierto que algunas no han perdido el producto, pero otras nos decían que, bueno, que tenían que valorar daños y que seguramente tendrían grandes pérdidas. ¿eh? Bueno, pues estaremos atentos, ojalá la cosa ya se normalice. Gracias, Yolanda. Gracias. Y terminamos esta vuelta a España en Bilbao. Ahí está nuestra compañera e l o i s a Santiago, en teoría, ese norte, País Vasco, Navarra, ha sido lo primero en recuperar cierta normalidad, a ver si es así, ojalá. e l o i s a buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, así era. Y lo contábamos sobre la una y media aproximadamente cuando empezábamos a ver que volvía la luz. Era porque estábamos en el centro de Bilbao, también en San Sebastián. Comenzaba a recuperarse la luz, pero no tanto de otros pueblos ni de otras zonas, incluso de la ciudad, porque poco a poco y paulatinamente se va recuperando luz en algunas zonas, en municipios, por ejemplo, como Guecho, hace unos minutos, aproximadamente una hora, que ha vuelto la luz, o Leyoa, pero siguen todavía sin luz. Bastantes municipios donde. Darro, Aplencia, en el Bajo d e b a también, Hernani, Astigarraga, en fin, que hay muchas localidades que todavía no tienen luz a esta hora de la tarde. Decir que estamos en fase dos de alerta del Plan de, de Protección Civil y que acaba de comparecer el lendacari y Manol Pradales ahora mismo para advertir algo que tengan en cuenta los ciudadanos, porque ya nos ha dicho mañana no va a ser un día normal en Euskadi. Todavía va a haber m u c h a h a muchas consecuencias, hay muchas oscilaciones en la red eléctrica y, sobre todo, el transporte público va a tardar en restablecerse metro, tranvía... trenes no están funcionando,、eh, todavía durante unas horas vamos a notar que eso costará y, por lo tanto, mañana no va a funcionar el transporte público con normalidad. Ya lo ha advertido, como digo, ahora el e n d a c a r i que ha dicho que se ha restablecido a esta hora el 84 del suministro en el País Vasco, pero que nos quedan, como digo, horas complicadas. ¿Dónde ha habido problemas? Pues fundamentalmente en el transporte. En el rescate de personas, de ascensores y en el tráfico.、Eh, en este tiempo pues, ha habido muchísimas actuaciones, hemos sido testigos de algunas de ellas en los ascensores, por ejemplo,、eh, donde no es que no llegaran los bomberos, es que los técnicos nos decían que tampoco llegaban las llamadas a las centralitas, a las call centers, y por tanto pues, tampoco podían、eh, recibir esas llamadas de urgencia de los ciudadanos. Pero bueno, los bomberos tienen acumuladas centenas. Por lo demás, el e n d a k a r i también ha insistido mucho en pedir calma, paciencia, prudencia. En las próximas horas y sobre todo no hacer caso de noticias falsas o de bulos, ¿eh? que sigamos las informaciones a través de los medios oficiales y de los medios de comunicación. Y es que se han extendido bulos. Por ejemplo, aquí ha salido bastante humo negro, que realmente debía ser vapor, según ha tenido que explicar Petronor, porque todo el mundo empezaba a decir que había habido una explosión y demás. En fin, todo eso corría por redes sociales y hemos tenido que insistir muchísimas veces en que eso era falso. Pero bueno, que esas cosas pasan. A b u l o a primera hora de la catástrofe, esta mañana, cuando han empezado a decir que había un incendio gravísimo que estaba ardiendo el Ministerio de Defensa, tal、Ay. cual ha salido a media mañana por aquí, imagínate. pero bueno. Sí, sí, pues aquí pasaba lo mismo con lo de Petro, ¿no? r Todo el mundo mandando fotos bueno, pues, y suerte, bueno, pues no, no, no afortunadamente、bueno. nada que ver. Pues mira, ojalá os imitemos y recuperemos la normalidad pronto. Gracias. Venga, adiós, c h a o c h a o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 ¿Qué hace? Yo, nada. Ajá, ajá. ¿Se está riendo de mí? Nunca, nunca, nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33%. Tu... Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Si hay don Simón, hay verano. Tito n de verano, don Simón.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 Llegan los días de belleza del corte inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del corte inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a t u e d a ¡Muy de madre! Pues ven al Máster Universitario en Radio Cope y h a z l o Realidad. Un Máster de la Universidad Ceu San Pablo y Fundación Cope. Con dos años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es Cope. Y Cope es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio Cope. Infórmate en f u n d a c i o n c o p e c o m y en el 91-828.com. treinta treinta. nueve, y Son las ocho, menudo día, las siete en Canarias.